También como no, saludamos a toda la gente que nos sintoniza a través de internet, eh, que lo hace a través de la página euskiplaza.net, clicando en el logotipo de la radio. Y también comentarte que este tu programa Euskal Música lo puedes volver a escuchar, lo puedes volver a sintonizar, tanto el sábado 26 como el domingo 27 de octubre, a la misma hora, entre las 6 y las 7 y media de la tarde, eso sí, en repetición, eso sí, en redifusión. Hoy tenemos un programa bastante completo, ya que a eso de las 7 de la tarde estarán por aquí por los estudios de Berriozar y Ratia. Por ahí buscar música la formación de Iruña Sucubo, una banda que acaban de editar su primera maqueta y en los estudios pues eh, tendremos a Juancho, Javi e Iñaki, tres de los cinco componentes de la banda. Hay que decir que esta formación, Sucubo, estará el próximo jueves presentando dicha maqueta a partir de las 8 y media de la tarde, jueves 31 de octubre, 8 y media de la tarde, en el Black Rose de Burlata. También tendremos las secciones habituales, agenda de conciertos y noticias y atentos porque dentro de esa sección vamos a sortear dos entradas para el Piku Rock, el festival que se va a celebrar el 2 de noviembre. Si estás atento, si estás atenta a esa sección, noticias y agenda de conciertos, te diremos cómo participar en ese sorteo de dos entradas para el Piku Rock. Y aparte de tener la entrevista con la banda Sucubo en directo, eh, escucharemos la entrevista que realizaron nuestros compañeros eh, de una emisora libre de Madrid. El programa se hace llamar La Ducha Fría, una entrevista que realizaron a uno de los componentes de Barricada, El Boni, con motivo de la separación de la banda. Hay que decir que los conciertos de fin de gira son el 22 y el 23 de noviembre y hay una nueva fecha, el 16 de noviembre. Así que 16, 22 y 23, tres días para despedir como se merece a la banda de Iruña, barricada en el Anaita. Y tenemos una novedad importante que nos ha llegado esta semana, Euskal Música, es un estilo así digamos entre la cora, arpa africana, la percusión, la voz y las proyecciones, es una banda que se hace llamar en Enécora y acaba de publicar lo que es su nuevo trabajo, cora ispiak, escucharemos uno de los temas de ese disco. Música Así que todo esto te ofrecemos en la tarde de hoy en la sintonía del 100.8, en la sintonía de Berriozario y Ratia y por supuesto a través de internet enegusquiplaza.net clicando en el logotipo de la radio. Así que, si te parece, comenzamos una nueva edición del programa Euskal Musical. Música Y lo vamos a hacer con una formación que ya estuvo por aquí por los estudios de Berriozar y Ratia en esta nueva temporada de Euskal Música. Hablamos de la formación Malenconia, que acaba de publicar su nuevo larga duración Homo Omni Lupus, un álbum en el cual te puedes encontrar ocho temas, todos ellos en euskera. Y hay que decir que la evolución de Malenconia desde el primer trabajo discográfico que editaron hasta este ha sido bastante ascendente. Y pues eh, si tiene que dar uno o dos pasos atrás es para tomar impulso y reaparecer con más fuerza, con más vigor, que nunca antes pues eh, como pues resurge de sus cenizas esta banda malenconia una banda que ha sabido reflejar eh, pues los problemas de esta sociedad decadente de esta época de profundo nihilismo en donde el totalitarismo el capitalismo y el racismo y demás Hace pues eh, que hicieran presencia y amenazarán con no abandonarnos Y de eso es lo que habla esta banda en este nuevo trabajo discográfico Vamos a rescatar dos de los temas incluidos en este nuevo larga duración Nos vamos a ir hasta el corte 2 para escuchar el tema Ipar Arotza Y nos vamos después hasta el corte número 8 para escuchar el nuevo tema Condena Que también está incluido en este nuevo trabajo discográfico para Malenconia Con ellos comenzamos Euskal Música Sentir Con este álbum, Homo Omni Lupus, pues es sin duda el trabajo más maduro de la banda, tanto en composición como en ejecución, lo que unido a su sobriedad y contundencia, hacen de este último disco el más logrado para esa banda, para Malenconia. Una banda compuesta más concretamente por Alain al Albajo, Iñaki a la batería, Robert a las voces y a la guitarra e Íñigo Ugarte a la guitarra los temas hemos podido escuchar de lo que es este nuevo larga duración, el tema Y para Rozza, segundo corte del álbum y estos últimos compases del octavo corte del disco Condena, nuevo trabajo discográfico para Malenconia, Homo Omni Lupus. Y nosotros que vamos a continuar y nos vamos a ir con otro estilo de música, nos vamos a ir con la formación en Écora, es una novedad que nos llega al programa Euskal Música en este jueves 24 de octubre si nos escuchas en directo, sábado 26, domingo 27 de octubre si nos escuchas en redifusión, en repetición... Lo dicho, novedades la semana para Nkorá es el encuentro pues audiovisual entre la Cora, que es el arpa africana, la percusión, la voz y las programaciones. Hay que decir que el Estotarra en Eco mmm, mezcla pues las melodías africanas y propias con el euskera en esta banda singular. Comentarte que es un álbum eh, que lo edita el sello Chalapart y hay que decir que si lo quieres ver en directo estará el 8 de noviembre en Zumaya. El día 22 de noviembre en Azcoitia Y el 29 de noviembre en Gasteiz Esas son por ahora las tres fechas Para escuchar pues este encuentro audiovisual Entre la Cora, la percusión, la voz y las proyecciones Son temas largos, duran 5 o 6 minutos Así que vamos a rescatar uno de los temas incluidos Dentro del nuevo trabajo discográfico Cora Laspiak Y nos quedamos con el corte número 9 del álbum Y casten Música Se dan cita en Euskal Música y este es uno de ellos Es otra historia diferente que queríamos aprovechar Ya que es novedad esta semana en el programa Euskal Música Y ya que nos lo ha enviado el sello Chalapart Pues para ponerlo y para disfrutar de este estilo de música La banda en Écora, el álbum Cora Ispiak Y recordarte lo dicho, el 8 de noviembre estarán en Zumaya El 22 de noviembre estarán en Azcoitia Y el 29 de noviembre estarán en Gasteiz Nosotros que seguimos compartiendo contigo más música y lo dicho, nos vamos con la entrevista que realizaron nuestros compañeros del programa La Ducha Fría, emisora de radio local eh, libre de Madrid, a El Boni, uno de los componentes de barricada, pues... Eh con motivo de la desaparición de la banda, con motivo de la disolución de la banda y con motivo de esos eh, tres conciertos que van a realizar, recuerda, 22 viernes, 23 eh, sábado de noviembre y otra fecha, el sábado 16 de noviembre. Así que tenemos tres días para disfrutar y para saborear la buena música de Barricada en esos tres últimos conciertos en el pabellón de en el Anaytasuna de Iruña. Así que nos quedamos con esa entrevista que realizaron nuestros compañeros de La Ducha Fría, emisora libre de Madrid. Eh, a uno de los componentes de la banda Más concretamente a el Bonnie Qué pasará? Big was all. Tan confundido. Ahí está sonando ese tema para enredarte del último álbum de barricada que parece que, que va a ser el último definitivamente porque, bueno, como hablábamos en semanas pasadas hace unos cuantos, a principios de mes saltaba la noticia ¿no? del parón de, de la banda y del proyecto después de, de más de 30 años y, bueno, tenemos al otro lado el teléfono a Bonnie Buenas noches Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal? Pues bueno, ya te lo decíamos antes, pero sí. eh, volver a repetir que muchas gracias por atendernos, que suponemos que en estos días habréis sufrido ahí un aluvión de, de llamadas, de conocidos, eh, gente pues, de otras sí. bandas, me imagino, un montón de medios también, me imagino que querrían hablar o saber qué, qué querrías decir. Sí, por decir? supuesto, sí, ha sido como una noticia pues que ha impactado a todo el mundo y como no también a... Ah pues al personal de alrededor que que como tú muy bien has dicho, pues eso se ha estado invadiendo el teléfono. Pues para saber qué tal estábamos y vamos como dándonos un apoyo que, que nos ha venido muy bien saber que, que la gente pues en el fondo se queda con la historia de, de un grupo que ha querido y, y que te lo demuestra con este tipo de detalles ¿no? dando su apoyo eh, sea la decisión que, que hayas tomado. ¿no? Pues bueno, también agradecerte que, que nos atiendas, ¿no? Que como te comentaba antes, estemos hemos a, sí. atacado un poco por los canales no oficiales, a ver si querías <risa> charlar con nosotros, y sí. pues tampoco sabíamos en qué estado estabais, ¿no? Como nos comentabas tú, si... Ah, lógico, lógico. Pero sí, bueno, hombre, pues eso en, con el aluvión de eh, entrevistas que he tenido, pues bueno, eh, también... Ah, Que, que un grupo que tiene esa trayectoria, pues, una noticia así como fue también anterior con el rock, pues todo que, que hace eh, bueno, tranquilidad en el mundo de rock y quiera saber, ¿no? Eh, que lo que ocurre. entonces pues eso, hemos intentado atender a los medios todo lo que hemos podido y, y dándonos pues eh, contando pues un poco nuestras sensaciones ante tal, ante tal decisión y, y en esas estamos pero de todas maneras bueno vuestra llamada eh, la agradezco mucho también eh, eh, la anterior vez estuvimos también haciendo una charla y vamos eh, me, me ha parecido que que tenía obligación de atenderos Muy bien, pues nada, pues nada, gracias y, y cuéntanos un poquillo, ¿no? Cómo se gesta, bueno sí. eh, ya la gente un poco habrá conocido, ¿no? Ha pasado un poquito de tiempo, ¿no? No hemos sido los primeros ahí con el todo en caliente o sea que la sí. gente ya sabrá bien se lanzaron el comunicado sí. un poco conjunto ¿no? De tu decisión y por sí. parte de Alfredo de cómo lo entendía la banda y... Sí. sí, bueno, es verdad, ahora pues que ya han pasado unos días eh, después de de lo que han sido unos escritos eh, para explicar un poco eh, de la manera más breve posible, porque tampoco puedes en un comunicado contar cada, cada detalle ¿no? hay que un poco intentar resumir y, y concretar para que llegue directo y aunque sea duro, pues la noticia llegue eh, lo más directamente posible al personal. Sí que esta historia, pues la verdad, ha pillado a mucha gente de sorpresa, pero eh, en mi cabeza ya estaba un poco pululando la idea, pues eso, de, de comenzar otra etapa. Incluso es más, eh, estuve a punto de pensar en, incluso en, en dejar con un tiempo esto de la música se me había enredado algún asunto familiar yo también tenía la cabeza un poco vuelta al aire decidí que Flechas Cardinales ha sido un buen disco y la respuesta ha sido increíblemente buena eh, después de, de, de todos los avatares que ha pasado el grupo, pues la respuesta sí. ha sido eh, no te dije no te diría que, que no lo esperaba, pero sí que nos ha sorprendido en cierto modo porque eh ya estaba partida, ¿no? Sí. La barriga está partida y quien ha querido al grupo, pues eso le duele y la gente ha sabido que va pues con, con lealtad de esa película y, y, y se ha conformado y se ha hecho a la idea de que eh, las situaciones tanto en los grupos como, como en el plano personal pues ocurre ocurre de todo entonces eh, eh, se han hecho la y saben que, que ese es el funcionamiento de la vida de las personas y que puede pasar ese tipo de cosas y el, el asunto en este aspecto pues en cierto modo como te decía antes que sí que lo tenía pensado de hace tiempo pero eh cuando acabamos con la tierra esta sorda no había nada claro en cuanto a continuar con el grupo el caso es que ahí ya me hace un poco la idea de que de que esta historia pues ya iba a tener un final, ¿no? Incluso ya en Finlandia hablé con el Drogas, el Drogas ya me expuso un poco eh, la idea que tenía, o sea que ya ya conocíamos eh, por dónde iban a salir eso esta historia, ¿no? El Drogas ya tenía un proyecto más o carrilado, que eh, últimamente se han puntadas a su proyecto, pero por aquel ya lo tenía más o menos eh, encausado, ¿no? Entonces, eh, y ella me estaba, yo ya veía la historia como que que se terminaba y que no, pues bueno, eh mentalizándote de que de que las cosas también tienen que tener un final y eh todo, que fuera el mejor final posible. El, el caso es que ya la, la, la historia empezó a rular, ya la idea entre los componentes estaba así un poco revuelta, el Drogas ya empezó con lo suyo y, y pues se caldearon las cosas, el Drogas ha comunicado, se rompió ya un poco en plan un poco más áspero de lo que podríamos haber esperado y, y Alfredo pues, me propuso si, si nos atreveríamos a hacer otro disco y estuve un poco dudando porque la verdad que el golpetón ya no de, del comunicado que lanzó el droga sino de tiempo atrás que ya veía que la historia se estaba deteriorando, pues me resultaba difícil no volver a retomar ya no solo porque faltó el droga, sino porque se la historia se, se, se abrió un poco, ¿no? Entonces costaba iniciar un proyecto que siempre hemos llevado con ilusión y con ganas y con buen rollo, ¿no? Que es de lo que se trata para estar un montón de horas... ...que era lo mejor... ...es tener el mejor rollo posible... ...entonces ya... Pues ...eso se empezaba a medio desmoronar... ...pero la propuesta... ...de hacer, de hacer así entre el millón... ...pues empezó a rotar un poco... ...hasta que... ...propusimos que, que sí... ...que se podría seguir con el grupo que podíamos hacer un buen disco eh, no demostrar nada a nadie pero sí demostrarnos a nosotros que, que seríamos teniendo ideas y de ahí surgió Flechas Cardinales con el paso del tiempo pues bueno, eh, Flechas Cardinales funcionó muy bien en directo eh, eh, nosotros trabajábamos se funciona bien, pero yo ya empezaba a notar que a mí me faltaba algo más que, que pues, repartir ideas entre cuatro personas que además cada uno tiramos por un lado y lo difícil es a unarlo, pues yo en ese momento yo personalmente no veía que lo unábamos que llegaba a un punto concreto, entonces eh, empecé ya a plantearme el cómo comunicar al resto de mis compañeros que mi decisión era esa ya no acabar con el grupo que vamos, eh, en ningún momento eso me había pasado por la cabeza que eh, ni me imaginaría en mi vida hecho de que me fuera, fuera motivo de que se acabara barricada, pero es que las circunstancias se han dado así, no podía haber pasado sí. tranquilamente con el Drogas, por lo que ha significado eh, este elemento en el grupo, eh, pero también por circunstancias eh, no fue así y nos atrevimos a, a tener pues o, otro otro planteamiento con el fechas Cardinales, y así lo hicimos. Eh, ha ido transcurrido el tiempo ha ido transcurriendo el tiempo como te he dicho y claro yo ya me veía con ...con ganas de un poco de, de parar, ¿no? O sea, no por descanso, sino por, por ver qué ideas tenía en la cabeza... ...que no me, me arruinaba muy bien el asunto como para verlo tan claro, tan claro... ...como como para seguir tantos kilómetros por la carretera y, y tener... ...y dejar aquí un poco de vacío, ¿no?, en la familia... ...entonces estaba un poco planteándome la historia de, de ya, pues dejarlo completamente... ...pero en esto tuve una conversación con mi mujer muy emotiva... Y Y, y vamos, me, me vino a decir como que no se hacía la idea que Con lo que a ella le daba la sensación de que me gustaba el rock and roll Y, y, y que a mí lo que me gusta es hacer canciones Pues que no se hacía la idea Y eso me hizo pensar que, que es verdad no Que podría tener una especie de reposo mental Pero que seguir aún con la chispa chispabilidad de querer hacer canciones Entonces eh, me empecé a plantear el intentar Aun estando como están los tiempos difíciles para cualquiera grupo, ¿no?, de, de intentar hacer una aventura, mmm, me cuesta llamarlo en solitario porque siempre tienes que, que contar con personal, pero sí algo más personal en cuanto a idea, en cuanto a planteamiento y la manera de enfocar, pues, eh, de una manera algo más sencilla, porque incluso la barricada que ha, ha, estaba montada ahora estaba muy estable, tenía los pies en el suelo, pero a veces te, te da la vuelta a la cabeza y, y, y te apetece, pues, arriesgarte arte con, con otro tipo de cosas ¿no? bueno y con, con todo esto que nos cuentas ¿no? que por un lado eh, eh, la nueva bueno, como nos comentaban no ese lanzamiento sí. de flechas cardinales aunque seguía siendo barricada era como sí. comenzar una pequeña nueva etapa ¿no? y que sí. en el fondo ha funcionado bastante bien y la gente ha respondido que por sí. un lado pues podía ser como eh, aire fresco, ¿no? de cogerlo sí. ganas, y por otro también nos dices, eh, la parte de, de buscar tú más calma y plantearte sí. otras historias, ¿en sí. ningún momento os eh, os planteasteis, ya sea tú o, o el resto de la banda, sí. el hacer un parón un poco, pues bueno, bueno X años, sí. ¿no?, de vamos a centrarnos, a descansar, sí. yo a esto, el otro sí. al otro, y... Y luego, sí, oye, eh, y decidir, no sé, a lo mejor entre dos o tres o cinco, o a lo mejor nunca, sí, ¿no? Pero... Vamos, estás estás dando en el clavo porque, de hecho, fue aquí. Eh, ante la situación, como lo veía yo, pues eh, se me convirtió que, eh, que, pues que, que tal vez habría que pensar un poco más fríamente como para poder, desde vez que de, eh, Eh, a ver, Bonnie, ¿te, te perdemos un poco el, la sí. cobertura? Sí, a ver, ahora, ahora, ¿me oyes bien ahora? Ahora, perfecto, perfecto. Sí, Pues eh, eh, ya no sé ni por dónde iba Sí, porque okay, se pero... planteó un poco el parón Sí, ¿no? eso, el... exactamente Pues el parón no me parecía Porque veníamos, de aparte de, de lo que pudo suponer La ruptura de drogas Y ya veníamos de, de un año sabático, digamos <risa> Pues eh, me resultaba muy difícil volver a plantear Como otro año de descanso, ¿no? Tenerse con la gente, pues bueno No me apetecía... No me apetecía tampoco meter ese marrón al grupo, que es, es una cosa de las que habré con Alfredo y él, él me decía que, que, que, que podía tener el apoyo del resto del grupo como para anunciar eso que me estabas diciendo, un descanso y que me lo tomara con calma, pero es que eh, lo tenía tan claro, tan claro que no me encajaba muy bien el, el poder para del grupo a estas alturas, ¿no? era O se para del todo o, o, o, o no sé, o tendría que haber alguna cosa para que funcionase y, y a mí me llamase la atención como para no estar fijándome o pretender querer hacer algo más personal entonces eh, nos resultaba y nos resultaba difícil plantear otro descanso que creo que la gente no lo, no lo hubiera entendido entonces eh, en, en todo ese planteamiento yo vi que, que Barricada pues había cumplido un ciclo mucha gente pensara que también que yo lo veo muy lógico que se cumplió un ciclo cuando se fue a drogas también yo pienso que empezó otro ciclo diferente y que bueno que, que el sentido de Barricada pues que estaría muy bien dejarlo aquí porque ...que se ha dejado con un buen visto como es Flechas... ...y una recopilación para un proyecto que fue, vamos, una delicia hacerlo... ...por el motivo por el que fue... ...y, y creo, a mi manera de entender, que ese sería un buen corazón... Para, ...para una carrera como la que ha tenido este grupo... Y bueno, algo que, que se pregunta a todo el mundo, ¿no? Al, al margen de la gente que... ¿Cómo hacéis esto? No podéis, ¿no? Ahí el, la parte más visceral de, de los fans, fans, ¿no? Eh, sí. Que a lo mejor les cuesta entenderlo. Pero lo que sí, pues, mucha gente plantea, ¿no? Eh, ¿Por qué a lo mejor no...? No avisarlo con un pelín más de tiempo Y que haya un, un poco de margen Para la gente de poder aprovechar Y decir, oye, voy a ver por última vez A los barricadas ¿no? sí, <ríe> Es una pregunta sí. que pulula mucho por ahí por... Sí, hombre, la, la verdad Es que todo ocurrió Bueno, a finales de 2012 Yo ya lo comuniqué Lo comuniqué porque mi intención era pues, acabar en febrero. La verdad es que me dijeron que era una locura y así lo vi también porque <ríe> yo ya lo tenía tan pensado que para mí ya febrero era ya al límite y me dijeron como o se me aconsejaron que lo pensara a mí también. <ríe> Que, no, ...que era demasiado... ...demasiado a sopetón ...era una cosa pues muy... ...muy brusca y... ...y entendí que... ...que así era y dije bueno pues... ...eh... ...tenemos paciencia y vamos acabando este año... ...pues... ...eh... ...con los conciertos que nos vayan saliendo... ...y... y a cumplir este año y al final de este año pues... ...anunciarlo de alguna manera... ...la verdad que no... ...en ningún momento... ...fíjate que hay grupos... ...eh... ...americanos que esto lo planean... ...incluso con años de antelación... ...una vez perdida ...porque de ahí pues, se ha un fruto increíble... ...pero nosotros la verdad que con el colapso... ...tanto mío como lo que pudo suponer... ...a la hora de conocer mis intenciones... ...el grupo pues se, se, tal vez nos colapsamos... ...incluso hasta la oficina nos colapsamos un poco... ...y no llegamos a pensar en esa despedida... ...que tanto nos está demandando la gente... ...en cada una de sus ciudades... ¿no? Mm. ...ahí la verdad que pues nos ha pillado un poco los dedos... Eh, ...podríamos, como mucha gente dice haber hecho el agosto con, con esta despedida, pero preferimos eh, haberlo hecho así, de manera más discreta que eh, no levantar demasiadas ampollas y aunque pa pudiera parecer repentino, pues anunciarlo de esta manera, aunque ha sido medio obligao íbamos a hacerlo en este tiempo, pero a raíz de un concierto que teníamos pensado, o sea, que estabas Pilar, pues saltó un poco la chispa de, de una manera que pues a nosotros no, no es que no nos gustara, es que no no, no tenía que haber sido ese momento que se dijese, entonces nos obligó un poco a adelantar pues la noticia y así ha surgido de todo esto La sorpresa, bueno, sorpresa ha sido que, que sin haber planteado un, con, una gira de despedida, lo, eh, la, la, el concierto de despedida que queremos hacer en Pamplona, pues ha resultado increíblemente sí, eh, sí, sido... afectado. Entonces es, está, se está pensando, aún no está en, en, en la calculadora, a ver qué tal, si coincide fechas y, y, y disponibilidad del, del recinto, ...a ver si se puede hacer un fin de semana anterior... ...porque es que se han agotado de los sí, dos días... ...los dos vamos, días han lo, volado en tres, cuatro sofarto. horas... ...y si de alguna manera puede quedar este consuelo... ...sería que si abrimos otros dos eh, días para, para tocar... ...pues sería una manera de, de... ...dentro de la metedura de pata que hemos hecho... ...de hacer una despedida en condiciones... ...pues sí, de por lo menos abrirle la puerta a la gente... ...en, en nuestra casa, en Pamplona, en Iruña que es donde queremos recibir al personal y, y de esta manera pues darle opción a, a que pueda ver a, al grupo como todo el mundo dice que ha sido la banda sonora de su vida pues por última vez y que sea un adiós eh, muy cordial y, y, y de mucha amistad Bueno, si imaginamos que esos días de momento son dos, no sabemos si, si cuadrará que hay alguno sí. más eh, sí. la, las sensaciones van a ser eh, muy raras porque bueno, es el último en casa viendo sí. cómo han volado las entradas yo imagino que sí. habrá gente de, de mil lugares, no, no solo de sí. Navarra que, sí. que se habrán acercado, habrán conseguido entrada para ese concierto sí. y no sé si os habéis planteado Al margen de un concierto de barricada, pues invitar a amigos, invitar a... O todavía no lo habéis pensado, todavía queda un mes, más de un mes. Eh, eh, invitar para tocar. Para introducir. tocar con vosotros, bueno, supongo que invitaréis amigos a los que queráis, ¿no? Pero, sí, pero a lo mejor sí, que, eh, que... Sí, es... una participación, sí, en el escenario, pues no no lo habíamos pensado. Eh, no lo habíamos pensado porque va a ser una cosa tan, tan del grupo, sí. o sea, por supuesto que... que conocidos de, de otros grupos y así van a estar con nosotros eso está consider pero la verdad que, que, que la despedida va a ser de, del grupo si sí. no habíamos pensado luego ...tal vez aún quedan unas semanas... ...se puede puede salir alguna idea... ...pero en un principio no... ...no estamos cerrados a, a que puede entrar nadie... ...si alguien que quiere dar su emotivo adiós al grupo... Eh, ...participando, cogiendo el micro... ...cogiendo una guitarra... ...pues va a tener la puerta abierta... ...pero lo que es el grupo en sí... ...eso todavía no lo ha no plantea. ...estamos planteando un poco... como ...cómo encarar esos festivales... ...y esos conciertos, mejor dicho... Y, y pues eh, dar una especie de, de, de gracia al asunto y que sea un concierto para que quede en la retina de los fans que van a acudir hmm. me imagino que en cuanto a Seth Lissi, le daréis una vuelta no como a lo mejor está siendo el de la gira claro De, sí. del, del Flechas, ¿no? Sino que a lo mejor pues sí. algo un poco más que intenten de recoger pues los treinta y tantos años de barricada ¿no? Sí, <risa> sí, sí bueno en ello estamos la verdad, el caso es que ya con, con la gira de Flechas Cardinales tanto el XII como el XIII eh, ya llevamos un repertorio que estaba bastante repartido solo que era difícil porque queríamos ir poco a poco metiendo el disco el último no en flechas cardinales pero claro meter del último disco significaba quitar de las emblemáticas y claro la gente <risa> las, las, las de himno no te perdona que las quites entonces <risa> ha sido bastante difícil en ese aspecto pero bueno poco a poco poco a poco hemos ido incluyendo temas y el fibra se ha quedado tan repartido que yo creo que, que tenemos un poco de todo lo que es la discografía del grupo, sin embargo en, en este último sí que vamos a hacer hincapié en que en que haya de todo un poco de todo un poco y y eso y que, y que la gente llegue a pasarlo bien y pueda oír sus canciones y que acertemos Bueno, y, y la última que, que me imagino que es algo que también ronda la cabeza de mucha gente ¿no? eh, se acaba aquí barricada pero ¿esto es un para siempre o nunca sabremos lo que pueda dar la vida y las vueltas? Sí. Yo, vamos, yo, ante todo, como te decía antes, bueno, yo, mi intención era acabar con barricada, pero claro, lógicamente, Alfredo ha preferido no seguir eh, incluso, pues eso, creo que prefiere hacer otro proyecto antes que volver a retomar, yo lo entiendo porque después de lo de drogas, pues eh, fue no fue fácil el volver a, a, a, a engrasar la maquinaria no y, y costó, y ahora pues ...digamos que ha sido más bien reciente, ¿no?... ...entonces eh, tal vez eh, le ha parecido difícil retomar... ...no por trabajo, que Alfredo en ese aspecto no tiene ningún problema... ...sino igual eh, por el sentido que podría tener eh, otro cambio de ese tipo... ...y, y el, el haberlo dejado, y yo siempre he dicho que vamos habría que cerrar una etapa pero el que haya que cerrar una etapa no quiere decir que, que la vayas a cerrar la puerta para siempre porque la verdad que hemos estado muchos años juntos y si el día de mañana apetece hacer cuatro bolos eh, conmemorativos y hay disposición y, y el que se apunta quiere estar ahí pues eh, no habrá ningún problema por eso no, no creo que, que se nos quedan los anillos a la hora de, de hacer ese tipo de cosas que que no, en este caso, pues la historia ha tenido sus aristas y sus detalles, pero no como para no saludarte, ni siquiera verte, o incluso eh, hacer alguna historia juntos, con, con guitarras acústicas, o yo qué sé, que seguiremos en contacto musicalmente, eso yo, yo lo doy, por supuesto, pero con, con cada uno, pues sabes con un camino musical diferente. Si ocurriese eso en algún futuro, ¿no?, eh, ¿también eh, habría posibilidad de que hubiese un Enrique en, es, en una posible tanda de esas, pues, o hoy por hoy pues, no? Pues, ¿no? No, no, no lo sé, yo no, eso no lo podría asegurar, porque, bueno, como te repito, la herida es reciente para todos, mm. eh, tanto lo de Enrique y ahora mucho, pues, eh, este final que, que se va a dar a, a, a la trayectoria del grupo pues eh, nosotros que estamos, Alfredo y yo, Aibi que estamos más en contacto, pues tal vez eh, sí que sabemos lo que nos animaríamos a hacer, pero el Drogas todavía, pues encima que está con su proyecto súper ilusionado, sí, sí, y que lo bueno. está llevando adelante y que tiene su salida y todo, pues yo me imagino que lo último que piensa bueno. <risa> ahora es eh, volver con estos que le han dado dolores de cabeza, entonces <risa> me imagino que él ahora mismo se encuentra a gusto y Eso no se lo plantea, pero como te decía antes, o sea, no se puede decir que, que esto no lo voy a hacer nunca, nunca se sabe, incluso hasta igual la duda que nos entra ahora de que Enrique estuviera ánimo de, de hacer una hipotética vuelta para un momento puntual, Pues igual vete a saber que podría decir que sí, pero no, yo hoy por hoy no lo podría asegurar. Ahorita esos días y ojalá que salgan dos días o uno más y haya <risa> más gente que pueda disfrutar de ese último concierto. <risa> Sería buena señal, muchas gracias. Muy bien, hasta muchas siempre Boni, gracias. Venga, gracias.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 Así es, comenzamos la agenda de conciertos, comenzamos a repasar las noticias más destacadas de la semana no antes recordándote que ahí estaba esa entrevista que realizaron nuestros compañeros de La Ducha Fría El programa de esa emisora de Madrid Con Bonin, uno de los componentes de la formación barricada En esa entrevista sobre la disolución de la banda y sobre esos conciertos del día 22 y 23 de noviembre y de esa nueva fecha del 16 de noviembre. Lo dicho, comenzamos con el repaso a la agenda de conciertos y a las noticias. Comenzamos con esto último, con las noticias, ya que Urch, como os comentaba la semana pasada, vuelve a decirnos Kaixo. Urch se despidió de su público un 17 de octubre, pero desde el 2003. Tras estar fuera de los escenarios 10 años... Volverán con su séptimo disco titulado Astirá, que se publicará en noviembre y con una gira que comenzará el 7 de diciembre dentro de la Feria de Durango. Urch está otra vez dispuesto a encandilar y emocionar a los fans en sus directos. Urch vuelve con la formación original. El último sábado de diciembre verá la celebración de una nueva edición de la torch rock ator a tornesca tor, mutilcherá la décimoexta edición y la tercera llamada a tener lugar en el curso del presente año a diferencia de la convocatoria del 2012 la cita tendrá lugar durante un único día el sábado el 28 de diciembre las actuaciones en una carpa gigante habilitada para ello se celebrarán sobre dos escenarios siendo el recinto llamado a albergar la carpa el espacio conocido como entre cementerios y tú ...entre Burlata y villaba Atarrabia. Como reseñables novedades, apuntar que los precios de las entradas se han visto reducidos... ...pasando a costar 15 euros si se adquieren de forma anticipada y 18 si se compran en taquilla. Y eso, pese a que ha apostado por un cartel con un mayor número de artistas, 12 en total. Ellos son Sociedad Alcohólica... Caótico, Gobernors, Sesatec, Flitter, Gumin Drummond, Pass, El Trono de Judas, Glaucoma, Nonservium, Sky Ketan y La Raíz. <música> Pedazo festival para ese último sábado de diciembre, sábado 28 de diciembre, la edición número 16 del Atorchu Rock. Y nos vamos con la agenda de conciertos, comenzamos con el sábado 26 de octubre, donde a las 9 de la noche, en el Inferno Taberna, en la calle Calderería, estará Black Belts. También el sábado 26 de octubre, a partir de las 10 de la noche y en la plaza de Majavia, estarán Seiurte, Gatibu, Vendetta y MP5. El jueves 31 de octubre a las 8 y media de la tarde Sucubo estará en el Black Rose de Burlata El viernes 8 de noviembre Al Chatu estará en Atau, Guipúzcoa Y un día más tarde, el sábado 9 de noviembre Al Chatu estará en la localidad navarra de Ituren Y nos vamos con la nueva edición del Piku Rock ¿Qué haces? ¿Espera un poco? En Zumba, hasta en bien Piku, Piku Rock, rock. Hamlet, Gatibu, Linton Town, Defqon 2 Chimeleta, eta karpan DJ Jotacho eta DJ Bull. Autobusak leitza, iruña eta sakanatik. Sarrerak oiko lekuetan, amaboste euro horretik eta 20 euro bertan. Informazio gehiago pikurrok.com webbunean. Horaitu, azaroaren bian irurtzungo korizidoldegua. Ez pesta bai, korrauka ere bai! Como has podido escuchar en la cuña, el sábado 2 de noviembre en el Polideportivo de Irurzún se celebrará una nueva edición del Piku Rock con Hamlet, Defcon 2, Gatibu, Linton Town, Chimeleta y DJ Bull y DJ Kotacho. Las entradas 15€ euros anticipada y 20 20€ en taquilla El festival comenzará a las 8 y media de la tarde Y Euskal Música te lleva al evento completamente gratis Ya que sorteamos dos entradas para dicho festival Para el Piku Rock del 2 de noviembre ¿Qué tienes que hacer? Muy fácil, nos tienes que mandar un WhatsApp al 689-509-518 689-509-518 Poniendo tu nombre y apellidos y un teléfono de contacto Y el próximo jueves sortearemos esas dos entradas para la nueva edición del Piku Rock. Pues hasta aquí la agenda de conciertos, hasta aquí las noticias más destacadas de la semana. Recordarte ese sorteo que vamos a realizar con la gente del Piku Rock. Dos entradas pueden ser tuyas nos tienes que mandar un whatsapp al 689 509 518, poniendo tu nombre y apellidos y un teléfono de contacto y ya por aquí, por los estudios de berriozar y Rotia por el programa de Buscal Música tenemos a tres de los componentes de la banda Sucubo, recordarte como bien has podido escuchar en la agenda de conciertos, el próximo jueves estarán en el Black Rose de Burlata y ahora nos van a contar esa primera maqueta que acaban de publicar, nos quedamos pues escuchando si te parece uno de los temas incluidos dentro de esa primera maqueta y enseguida Hablamos, enseguida charlamos con Juancho Javi e Iñaki, tres de los Componentes de la banda Sucubo No se haga, no se lo haga Ka bat dator tua... de los temas que te puedes encontrar dentro de lo que es el nuevo trabajo discográfico para esta formación, para su cubo primera maqueta que acaban de publicar y que hoy aquí en Euskal Música a una semana de, bueno, dejamos así, el, del inicio de la, la gira presentación de la maqueta los tenemos por aquí en Bergezar y Gratia, los tenemos en el programa Euskal Música, recuerda 31 de octubre 8 y media de la tarde, Black Rose de Burlada ¡Bien! ¡Ah! Juancho, Javi y Iñaki, tres de los componentes de la banda están por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, para comenzar vamos a hablar sobre los inicios de la banda, ¿no? ¿Cómo se forma? ¿Cuándo se forma la banda Sucubo? Pues la banda se forma aproximadamente hace año y medio con, con Arich y yo que curramos juntos y un día estando currando pues se nos ocurrió montarnos una, una banda nos enseñamos unas canciones y tal y, y luego el resto pues ya fue tirar de agenda eh, Sucubo, nombre de la banda, ¿cómo surge este nombre para la formación? ¿Tiene algún significado especial para los componentes? Ratito, no creo ¿no? que fue A y otra vuelta dimos, pero al final es un Sucubo es un demonio y nos pareció muy acertada la elección eh, Los componentes de la banda venís de otras formaciones, eh, contarnos un poco de dónde procedéis, qué grupo era si es el mismo estilo de música que el que hacíais en la banda anterior Pues yo provengo del trono de Judas Llevo tocando con ellos pues eh, creo que son 12 años o así Y el estilo la verdad que es com eh, completamente completamente diferente Javi yo estuvimos tocando en Ubisun También coincidimos con Aritz Que es un guitarrista que hoy no ha podido venir Y también el estilo es diferente bastante En cuanto a influencias musicales, a la hora de sacar adelante la formación, ¿algún grupo os influyó en hacer este estilo de música? ¿Algún grupo de referencia ya tenéis por ahí? Pues... Yo creo que casi grupo de referencias y tal, yo creo que no tenemos, cada uno tenemos nuestros gustos personales, hay, mu hay, muchos, grupos, o sea, hay muchos grupos que coincidimos, que nos gustan a todos, pero tampoco tenemos una banda... Joder, queremos sonar como esto pues no tampoco tampoco nos ha pasado primera maqueta que editáis pero cuánto tiempo lleva en activo la banda pues eso lo que ha dicho pues antes, eh... hecho año y medio o o al menos por ahí más o menos andará pues desde el 2012 finales será no yo creo sí bueno es igual y eso pues eh, la andadura que hemos hecho hasta ahora ha sido preparar los temas para hacer esta presentación terminar terminar repetir Eh, lo que es el repertorio mm. para hacer un directo más o menos de una hora y algo y hasta aquí eh, Si no me recuerdo, ¿habéis realizado algún concierto antes de...? Sí, en el pueblo de... <risa> aquí de Juancho hicimos una mini presentación, digamos, y bueno pues... Sí, pues fue más que nada pues queríamos tocar y ver un poco cómo, cómo salía la cosa y fue un poco pues por quitarnos la chirrinta también, ¿no? Antes de sí. antes de sacar la maqueta y tal uh -huh. un poco, pues por... Antes de meternos, digámoslo así a lo serio, ¿no? Eso es, digamoslo sí eh, ¿Os ha costado tiempo hasta llegar a editar esta maqueta? ¿Horas de ensayo? Sí. ¿No dormir? Hombre, tanto como no dormir, no, pero... No, muchas horas de ensayo y horas de estudio también. ¿Y creéis que ha salido bien Que se puede presentar bien a la gente Sí, yo creo que al final El producto final creo que es bueno Y si nosotros no decimos eso no Al final Malamente vamos a vender mal ¿no? Malamente <risa> Eh, hablando ya de esta primera maqueta, distopia, ¿cómo fue el proceso de grabación? ¿Lo habéis hecho en un estudio de grabación, eh, digámoslo así, entre comillas, casero, profesional? <risa> entre las dos cosas. <risa> pues bueno, al final contactamos con arcades que tiene un estudio en la chantrea, y bueno, la verdad que pues fueron la grabación, ¿cuánto tiempo? Un mes y medio, así, mes y dos, y medio, dos meses entre... con mucho o sea, tampoco yendo todos los días y tal, entonces pues bueno, sí que fue, ha sido un proceso largo en el tiempo, pero de pero de horas espaciado, digamos, sí. sí, claro. sí no. Uh -huh. sí. Ahora sí, ahora no. Eh, o sea, que no habéis que os habéis dado todo el tiempo posible para sacar lo que es la maqueta. Sí, digámoslo así. <risa> sí. Eh, habéis tenido alguna colaboración en el disco? No soy gente de colaboraciones, esperáis un poquito a ver qué tal surge la maqueta y después ya ya hablaremos. Hombre, pues colaboraciones no ha habido no. tampoco Se nos ha ocurrido y, bueno, no sé, el futuro pues ya veremos lo que... Sí, por ahora en la maqueta no, luego más adelante todo se verá y todo se planteará. Eh, hablando un poco de las letras de las canciones, ¿qué queréis expresar con estos temas a la gente? ¿De qué van un poco las letras de la maqueta, eh, Javi? Pues, básicamente, quejarse como siempre y, y tocar un poco las narices al la personal. No sé, expresar cosas que igual no escuchas en otro tipo de canciones, intentar hacer cosas un poco diferentes y... No sé Intentar ser un poco original y, y denunciar un poco Lo que es esta sociedad Que igual a día de hoy Sí que nos damos más cuenta De cómo Cómo Se está viendo que es que haya estaba así siempre Pero bueno Pues eso, básicamente denunciar un poco lo que lo que está ocurriendo hoy en día. ¿Las letras eh, de las canciones las has hecho tú, todas? Las de la maqueta, sí. Eh, ¿Cómo tratas la, los temas para plasmarnos, digámoslo así? La música, la letra, un poquito todo. ¿Cómo jugáis? Bueno, pues a, por lo menos de momento eh, las canciones han venido más o menos hechas, eh, los riffes de guitarra más o menos hechas, medio montadas, entre todos. Y luego yo pues tranquilamente me, me sentaba y, y lo que me iba sugiriendo la canción, pues iba escribiendo un poco y luego ya pues ordenando, aquí meto aquí quito, aquí pongo aquí saco, poco o sea, a poco. ¿Se lo habéis dejado todo a Javi? ¿Sí? ¿Lo qué? Se lo habéis dejado todo a Javi. El tema de las letras, tema de las retras, sí, yo al final hombre, hago un corrillo. A... Sí, pero bueno, pues al final yo yo o sea al final es el que va a cantar, ¿no? Pues yo, uh -huh. si él si él es capaz de hacerlo, pues ¿Por qué no? O sea... Sí, sí. sí. Eh, si Yo te... me lo paso muy bien así. <risa> si tendríais que definir con pocas palabras la maqueta, ¿cómo hablaríais de ella? Creo que es contundente. Contundente y, y cañera. Lo dejamos ahí. A mí me has, pillado, me has pillado descolocado. No sabría qué decirte la verdad, pero me ha gustado eso. <risa> eh, hablando un poquito de la portada del disco, que ya la he visto por ahí, eh, ¿de quién ha sido idea cómo surge la portada? Eh, gris ha sido Es Gris, ¿no? Sí, ha sido todo Idea de mi hermano mikel Que le dejamos a él Que, que hiciera Lo que, que él Que Sí Y la verdad que Nos ha gustado mucho Como lo ha hecho Y, y sus ideas nos gustaron Desde el principio Y le dijimos Ahora, adelante Haz lo que te parezca y la verdad que muy bien. El título del disco, Distopía, ¿cómo surge? Eh, le tuvisteis que dar muchas vueltas a la cabeza para poner este nombre a la maqueta. Tuvisteis que escuchar muchas eh, muchas veces la maqueta para poner el título al... Yo creo que salió bastante rápido, ¿no? Sí, sí. sí. Eh, no es sé es que... el título de una canción y al final es la que igual más le pega lo que intentamos decir. Eh, antes de hablar un poquito de los conciertos, de los directos, vamos a escuchar un tema del disco. ¿Cuál os gustaría que la gente escuchase? ¿Cuál digamos es el tema de referencia para la banda? Distopía igual. Seguimos con la entrevista que estamos manteniendo a tres de los componentes de la banda Sucubo, que hoy ha venido aquí a Bergezar y al programa de Euskal Música, a presentarnos la maqueta y que nos recordamos que el próximo jueves 31 de octubre estarán a las 8 y media en el Black Rose de Burlada. Hablamos pues de ello, hablamos de ese concierto, presentación del día 31 de octubre, que nos vamos a encontrar en ese concierto, va a haber algo especial... ¿De inicio de gira? Pues bueno, en principio no hemos planteado nada especial, lo que sí que es el pistoletazo de salida, un poco, ¿no? de Pues de lo que será la gira de presentación y pues yo creo que lo que la gente se va a encontrar es ahora ahí algo de, de intensidad. Uh -huh. Efectivamente, yo iba a decir de mala hostia. No, pero... <risa> también se fue. <risa> eh, ¿Vais a incluir toda la maqueta? ¿Vais también a incluir versiones o no sois de este tipo de, de grupos? Pues en principio versiones no hay, lo que sí que hemos, desde que grabamos la maqueta hasta ahora, hemos terminado el repertorio, pues hasta conseguir una hora y algo, entonces pues bueno, en principio los temas van a ser todos nuestros Música uh -huh. Y bueno, y... más adelante si se nos ocurre alguna cosa que hacer con algún tipo de canción que hayamos escuchado, pues ya la destrozaremos y la versionaremos, sí. <risa> ¿Tenéis fechas a corto o largo plazo para presentar el disco? Aparte del jueves eh, 31 de octubre en el Black Rose. Pues tenemos otra fecha en noviembre, el 30 de noviembre en eh, la que la reen la chantrea. Uh -huh. Y luego tenemos alguna otra fecha más sin confirmar, pero bueno ya iremos, ya iremos informando conforme vayamos cerrando. Y ya que estamos hablando de fechas para presentar el disco, la maqueta algún teléfono de contacto, Facebook para que contactar con la banda, si alguno que nos está escuchando quiere, por ejemplo eh, yo que sé hacer algún concierto en algún barriluña o en algún sitio de... Eh, pues como contacto tenemos un Facebook eh, su cubo grupo, y ahí podéis ponernos en contacto con nosotros, eh, mirar fechas de conciertos y, y, y creo que también hay un enlace para escuchar algún, algún tema. tema. Y además también tenéis ahí un poquito lo que es la biografía de la banda, ¿no? Eh, efectivamente con fotos y todas alguna ah, foto creo que también hay. Sí, creo que está la foto, la portada de la disco? portada del disco. Uh -huh. El concierto eh, de Chauri concert, Alguna foto del concierto de Chauri Y un poco postadas las cosas que vamos vamos haciendo eh, De los seis temas que se incluyen personalmente ¿Con cuál os quedaríais? ¿Cuál ha sido el tema que más a gusto lo habéis compuesto en el local o en el estudio de grabación? El distopía, que el nombre a la maqueta Y también nos gustó mucho Mercado de Odio Y de hecho fue el primer tema que empezamos a distribuir un poco por las redes Por cierto, ¿hay algún tema que salga de lo que es de lo que va a ser su cubo? Un poquito de la forma de la banda, digámoslo así Que se queda como colgando Si sí, vuelvo precisamente distopía cambia un poco los esquemas de, de las demás canciones eh, ¿Qué ha sido para su cubo lo mejor y lo peor de la trayectoria musical corta trayectoria hasta la fecha que esperemos que sea larga? hombre yo creo que lo mejor es eh, pues el, el ir el día a día al local de ensayo eh, mm. ensayar poner ideas en común trabajar todos o a trabajar todos juntos y las ganas que le pones Luego luego lo que venga pues vendrá o no vendrá o ahora ya no está nos va tocando ya empezar a disfrutar de los conciertos y ya empezar a pasárnoslo todavía mejor si cabe. Porque vosotros yo creo que sois más de directo que de CD, ¿no? Sí, yo pienso que sí, ¿no? Sí, hombre, al final ahora el, mismo no, pero al final, <risa> al final el grabar un CD es la excusa para, para, ¿Para ir a, para ir a tocar y para presentarlo, ¿no? Pues con la excusa de presentarlo, pues montas una montas unos conciertos y tal y yo creo que es la excusa y lo que a todo músico le gusta es tocar en directo eh, La maqueta ha sido ha sido autoproducida por vosotros eh, ¿Lo habéis llevado a alguna discográfica? ¿No habéis tenido la oportunidad de hacerlo? y ¿Estáis a gusto así? ¿Sin ataduras? ¿No queréis meteros en...? Eh, bueno, en principio sí que eh, la maqueta eh, sale con el sello La Bata y el Cuello Records Y sí que vamos a utilizar los canales de distribución un poco que tiene esa, ese, ese sello, pero bueno, eh, todo ha sido autoproducido por nosotros. Entonces, uh -huh. pues bueno, lo único, o sea, lo que, lo que utilizamos es la distribución. Para un poquito de ayuda. Sí, hombre, al final es difícil llevar los cedes a las tiendas, es difícil uh -huh. salir adelante, el mercado anticomercial también está de capa caída. Uh -huh. Las distris anticomerciales de Iruña, aunque aunque me jodan lo personal, están bastante bastante bastante mal, ¿no? bastante mal porque la gente ya no compra ni cedes ni ni, entonces, pues bueno, hay que, hay que intentar sacar la cabeza por algún lado. Uh -huh. Eh, qué es su cubo para su cubo, una panda de amigos, algo más que amigos, diversión, Sobre sí. todo, diversión y, y juntarnos en la sala y hacer lo que más nos hace hacer bien de ruido. ¿De qué forma se puede conseguir la maqueta? ¿Distopía? habéis ¿Tenéis ya algún sitio donde pues, se Pues bueno, en principio las maquetas las venderemos en los conciertos, creo que también se van a poder encontrar en las tiendas de Elcar y luego pues tenemos que ver a ver si ponemos en algún bar, eh, en alguna sociedad, o sea, ver un poco a ver cómo, cómo va a ser el tema. Uh -huh. Todavía está un poco... Eso en el aire eh, Aparte de Juancho Javi Iñaki Los demás componentes De la banda son Pues soy falta Oscar Y, y Arich. Arich Y algo que me haya dejado Que queráis decir Para ir terminando Con la entrevista Que venga todo el mundo Al concierto O sea Se va a pasar muy bien Al final Efectivamente <risa> <¿S> <risa> <risa> Que seguramente que habrá sorpresas. Sí, alguna habrá, alguna prepararemos, como siempre. Acabamos <risa> pues con otro tema que nos queráis recomendar de esta maqueta que presentáis la semana que viene, jueves 31 de octubre a las 8 y media en el Black Rose de Burlada, que por cierto, ahí estará también a la venta al precio de, nos lo hemos dicho, 5 euros. 5 euros. Muy bien, así la puede comprar todo el mundo. Se aprende las canciones, luego las canta en los conciertos. <risa> ¿Con cuál nos quedamos, con otro de los temas de, de la maqueta? Yo creo con Mercado de Odio. Vale, pues con el tema Mercado de Odio, acabamos con la entrevista a Shukubo. Gracias, Juancho. Gracias, Javi. Gracias, Iñaki. El jueves que viene nos vemos a las ocho y media en el Black Rose para escuchar La Caña y la Fuerza con la cual venís con este primer eh, trabajo distopía. Vale, pues, mire es que... a Venga, augur. confundidas y corruptas Cuerdas de una vida prefijada Despierto en un mercado selectivo Trastornado por envidias, desatinos Y fracasos, confundido en un estado De parada cerebral Buen una sala de controventa Warma rastrenando su objetivo Sediantas de venganza Hambriantas de carnaza Eta iso gazte, espertu daote? Entzunba, azaroaren bian... Pikurok! pikurok. Hamlet, Batibu, Linton Town, Redcon 2. Tximeleta, eta Karpan DJ Jotatxo eta DJ Wood. Autobusak leitza, iruña eta sakanatik. Sarrerak oiko lekuetan, amaboste euro horretik eta goi euro bertan. Informazio gehiago pikurok.com webbunean. Oroitu, azaroaren bian, irurtzungo konizidoldegua. Festa bai, bai, borroka ere bai! Ahí estaba la entrevista que hemos mantenido a través de los componentes de Sucubo Ya sabes que el próximo jueves a partir de las 8 y media de la tarde Estarán presentando su primera maqueta en el Black Rose de Burlada Aquí han estado Juancho, Javi e Iñaki Y lo que suena es el adelanto del nuevo trabajo discográfico para esta formación El adelanto del nuevo trabajo de Governors Que ellos mismos nos han mandado un email al programa y nos lo han enviado El álbum se va a llamar Morfinalosis Saldrá a mediados finales del mes de noviembre Y este es el adelanto, lo que está sonando, suloan Así que este esta última, digámoslo así, eh, meses de este 2013 los tenemos moviditos con lo nuevo de Seamais, con lo nuevo de Gobernos, el regreso de Urch con la, eh, digamos así, la formación que comenzó en sus tiempos. Bocanada que también saca disco. Bueno, se nota, se nota que está la Feria de Durango a la vuelta de la esquina. Y nosotros que nos vamos a ahí ir, ahí? nos vamos a despedir ya poquito a poco, no antes recordarte que hemos escuchado a Malenconia, hemos escuchado a Enécora, hemos escuchado la entrevista que realizaron nuestros compañeros del programa La Ducha Fría, emisora de Madrid eh, Libre Radio Carcoma, eh, con motivo de la separación de Barricada. Eh, os hemos dado la agenda de conciertos y las noticias más destacadas de la semana y os hemos eh, pues, eh, dado a conocer cómo podéis entrar en el sorteo de esas dos entradas para el Pico Rock. Y para terminar, pues eh, han estado por aquí como te comentaba anteriormente, la banda Sukuo. Que con ellos nos quedamos. Volvemos la semana que viene, será a la misma hora, a las 6 de la tarde. Será jueves 31 de octubre si nos escuchas en directo y atención, si nos escuchas en re-difusión en diferido será el 2 de noviembre y el domingo 3 de noviembre. Así que nada, a disfrutar de la semana y ya sabes, a disfrutar de la buena música local, la buena música que se realiza en Euskal Herria. Aur Bam! Bam!